buscas un programa de radio que te llene con los temas que te gustan y con tu estilo, nosotros también. Sí, sí, sí, sí. Esto no es serio. De lunes a viernes, de 12 a 1, en Radio 3 a 1. Tardes de oro. Música, música y música. En Radio Express, Cadena Cope Nos quedan ocho minutos para llegar a las seis de la tarde Esto está en se en Radio Express, Cadena Cope Y lo que viene a continuación es que and make Walking on Sunshine Uno de esos temas que no sé cómo lo consigue Pero se pone las pilas en un momentito